i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la de ràdio. el treball de Salva Folgao de Ferran Orti e la redacció i amb el treball d'Arturo de Delgado al del control de segons. Saluda com cada nit Manolo Montal. Vos bon, recorda que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android en el TuneIn com la de ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, per a opinar tot allò que vulgueu. Avui, eh, com que la segona hora de la matí que han tingut este migdia amb Diego Alves, a partir de les 12, entrevista jo crec que val molt la pena eh, per a conèixer el futbolista i a la persona. Perquè, eh, sincerament, eh, 45 minuts de xerrada donen per a molt per a repassar la seva trajectòria personal, per a repassar l'actualitat, justament en el moment en què estàvem fent l'entrevista l'arribava la convocatòria per a la selecció a Diego Alves, ha estat tu una, una entrevista, jo crec, que molt afortunada, i jo crec que ell estava a gust, tan a gust que aneu a poder sentir una cara de Diego Alves que no és l'habitual. Sempre preguntem, és per el dia a dia dels periodistes també, per el partit del diumenge, pel el pròxim partit o per l'últim partit o per l'úl última parada o per l'últim encontre o per el proper o el rival. Eh, Ací en van parar de Golves des dels seus inicis com a futbolista fins al dia d'avui. Ess dona per a molt 45 minuts i jo crec que Val molt la pena, eh? A partir de les 12, ja entrevistat amb el porter de la València, amb Diego Alves, així, en la sintonia de la 97 punts fins a la una de la matinada. Però no tan sols això, anem a sentir també a Paco Alcácer, a José Luis Gallà. És a dir, avui un programa eh, nutridíssim de protagonistes, de veus, de notícies... Ja tant que contar i tant que dir-vos que el millor que podem fer és no perdre el temps i començar des de ja... A repasar el que van a ser els arguments del programa i que sempre dibuixem i plasmem en les cinc fotos. Centre del Campo Bandes, el gran dubte per tal de saber com plantejarà Nuno el partit del diumenge al Calderón. La baixa d'Otamendi podria obligar a reforçar la zona ampla del terreny de joc. Cor calent pero mentalidadllada según lento péérez es la millor manera de afrontarle en contra al calderrón y levantó un rival come atlético el equipo nunca se relaja siempre manteniendo la cabeza fría y eso es importante para sacar los partidos adelante y, y el del domingo va a ser un no va a ser un caso especial porque va a ser va a ser con mucha intensidad con mucha entrega entonces hay que estar hay que estar muy concentrado y, y son partidos que por ahí se, se resuelven en pequeños detalles y Alves torna a la selección y será protagonista en esta sintonía a partir de las 12 en vespres del importada en contra del Manzanares y daban la criada del seleccionador brasileño, Carlos Dunga. Sols va al guanyar el llevante a fronte a una final contra un rival directe con Bleibar de Mal, Ciudad de Valencia, en un encuentro en el cual mariño tornará a ser titular, Simao sustituirá Diop y falta saber si casa de Jesús o Barral acompañarán Dalt Caluche. Van Rossum té unes guincs dins de les possibilitats després de l'acció d'ahir amb Missich, és la menys dolenta. El base és dut per a diumenge a les 12 contra el CAI. On? 11, sí. 11,35. <laughs> I m'havia quedat jo mitges. 11,35. Esports, 97 nit. Així a la 97 punts de ràdio. Com deia, Ui, tenia un títol per a el que vulgau de totes que vos anem a contar i també del que vos semblen les paraules de Diego Alves a partir de les 12, protagonista ha sigut la 97 punts de ràdio arroba esports un 97 nit esports un nit és el nostre Twitter, el deixem a la vostra disposició per a comentar allò que gau. ràpida, pausa i tornem de seguida, perquè hi ha moltíssim que contar, que el test va apretat, apretat, vinga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 Ven a conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral a través de la exposición Els Camins del Grial, libros, maquetas, esculturas, óleos y material de las cofradías que veneran el Santo Cáliz. Acércate a El Almudín de Valencia. Valencia, Ciudad del Grial de atornillar ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de levante el mercantil valenciano con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado el domingo 8 de marzo la cartilla por sólo 9. el destornillador inalámbrico con levante el mercantil valenciano el tercer yok de la liga es yuga la 97.7 radio. El duelo entre Blanqui Negres y Matalacers por la tercera plaza viura una espectacular batalla cara a cara y sin concesiones. Desde el Vicente Calderón y al suite de la Vesprada, Athletic de Madrid Valencia. El fútbol en Valencia se ence Filtres Miedun Corans con tanta cada momento el que está pasando a Manolo Montad y Salva Folgado. Athletic de Madrid Valencia. Sports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio Col·labore en Productos Velarte Lexus Valencia Luxovent, Gasolinera Tasco i Foto Pro. Esports 97 NIT el teu equip, la teua ràdio Les 11 de la nit i 38 minuts com dèiem, anem, vamos escopetats, Fulgado, què tal, bona nit Què tal, buenas Com estàs? Molt, Molt bé, fantàstic Prepara-nos el partit contra l'atlético. El gran dubte és... Li donem canxa les bandes, reforcem el mig del camp, sobretot la zona central, anar des de la més que possible baixa a Otamendi, Otamendi vol provar demà, però, vamos, és quasi un brindis al sol. Jo, Manolo, crec que este futbolista està descartat. Uh -huh. A partir d'ahí, demà, vorem que és el que corre a la ciutat esportiva de, de Paterna, però els quins de grau 2 són dues setmanes. Uh -huh. eh, ho he repetit a 70.000 megaves. Demà vorem, en tot cas. Perfecte. Com deia... Eh... Davant la falta d'Otamendi, anem a donar-la per feta. Eh, el gran dubte és eh, continuar este 4-3-3 en bandes que estaven anant tan bé al València o reforçar una miqueta la zona del mig del camp, salva de cara a l'encontre del Calderón. Bueno, avui Manolo, eh, Nuno ha dividir la plantilla entre tres eh, equips, equip blau, equip verd uh -huh. i altre equip que no portava cap eh, peto de... De color i en funció de l'aprobatura d'hui, Manolo està clar que la defensa va ser l'habitual, la, la, la coneguda. Senyor També di, però amb Orban, és a dir Orban, Mustafi, Gaia i, i Barragán, que Fuego va estar eh, per davant. Hui, en aquest equip petobert on estava la defensa titular en Javi Fuego, estava Fegulí, estava Pieti i estava Negredo. Suposo que això probablement vull dir alguna cosa pero en el equipo que portaba peto blau estaban Xunch, Enzo, Parejo y André, lo que vuol decir es que un mitcentral defensivo estaba eh, o formaba en compañía de la defensa titular, mientras que el Saltres, pues eh, el Saltres mitcentres, el eh, ofensivos estaban en altr en altre equip, Manolo, jo tinc dubtes respecte a lo que farà encara Nuno al, al Calderón. No sé si lo que ha aprovat este matí Patarna vol dir alguna cosa. Jo crec que sí, Javi Fuego, amb la defensa titular, amb la parella de centrals titulars i a partir d'ahí també un mateix equip, eh, els dos futbolistes de, de banda que actuen l'altre dia d'Avala la de Societat, Fegulí Piatti, i el punta, que és negrado perquè el Alcácer no serà titular al, al Calderón. Uh -huh. Els altres mig estaven junts en un en un equip veurem si demà prova un 11 contra 11 i a partir d'ahí podem ser de... de dubtes jo tinc la, posi... tinc la creença que més o menys sé o intuïs el que pot fer Nuno però també, Salva tinc la percepció de que hi ha alguna cosa que no s'esperem per a l'11, jo crec que vaig jugar a la defensa de 4 que tu has dit, Baragán, dreta, Gaia, Esquerra Orban i Mustafi al centre crec que per davant Quasi incrustada entre centrales Va actuar Javi Fuego Que a partir de ahí Enzo, Parejo y André Van a jugar juntos Y que van a estar Negredo y Piatia En libertad de movimientos Pero a cabo levantando a la banda izquierda Yo creo que la lógica a mí me colmina Pensar a eso Pero con Eguenta en uno Vejo más que probable Que alguna variable pueda haber en el 11 Que no contemos con ella Bueno, si hay una variable menor, supose que cauría algún futbolista de, de banda, en este caso Fegulí, que Piati es menachería por derrière de Negredo de y que entraría un altre futbolista a formar parte de la de la medular, es decir, probablemente Andreo Parejo en función sí, de quién es futbolista los tres, tres muchos entre Perdabán de Javi Fuego, o sea, cuatro en el midfield camp, es, pero, pero no no Pero cosa. uno y una línea de tres, Dal Piati y Negredo sin hacer gol y entrada, mm. pero que encara, todavía sabedor como es uno, creo que no alguna hemos no. guardado. Demá, yo creo que demá o después de demá, veremos mm. la probatura 11 contra un se a Patarra. de momento encara no, no haya ha habido que probatura en este, este sentido, con mm -hmm. tres equipos, y es el que ha probado algo y no lo han no, visto este matí, que es probable, porque esas ha hecho son a puerta tancada, de momento de momento Manolo no tienen constancia de que aprobatura de bien seriosa con un once contra un altre 11 Perfecto, por lo tanto, demás noticias del Sport no han trascendido, al voltante del posible once contra el Atlético de Madrid, a para el Guienzo Pérez Sí, sería pregunta sobre el favoritismo del, del partido de diumenge en quien equipo eh, recao y bueno, pues la consigna de vestidores que el favorito y la presión para el Atlético de Madrid el atlético ese es el último campeón es el que está arriba de nosotros entonces es el favorito el que juega en su cancha nosotros venimos desde de, de atrás peleando más allá de que lo hemos descontado punto eh, ellos tienen a, a favor todo pues juegan en su cancha están arriba de nosotros son los últimos campeones eh, nosotros trataremos de hacer un, un gran partido y tratar de que las cosas salgan de la mejor manera para que para que salga un buen un buen resultado. Enzo, ¿qué partido espera la Argentina para uh -huh. Diumense este concretamente? Sabemos que son los últimos campeones, eh, que vienen, vienen arriba de nosotros. Hemos descontado puntos, pero eso no quiere decir nada. Vamos a encontrar un, un campo adversario, eh, con la gente de ellos siempre tratando haciendo presión nosotros tenemos que ser inteligente tenemos que hacer las cosas que venimos haciendo eh, lo que hicimos con la real sociedad y los otros partidos fueron fueron muy buenos trabajando los 90 minutos por ahí las cosas pueden salir intensidad es lo que demanda también enzo pericia visita el calderón porque va a ser un juego con mucha con mucha intensidad con, con mucho con eh en la mitad de la cancha, porque ellos son jugadores que no dan una pelo por per día i nosotros també somos de las mismas características. Entonces esperemos que, que ante de to que salga un juego limpio, que salga un juego bien, bien jugado y que, bueno, y que, el, que el mejor supuestament va a ganar. A Enzo se le ha preguntat si signaria l'empat abans de jugar-se el partit i evident la línia de queell pronunciaba. Alcácer en el Mateis Escenari, esa sala de prensa de, de Paterna, en Zon no siga el empate inicial. Eh, de firmar no, no firmo porque creo que todo futbolista sale a ganar y nuestro pensamiento es salir a ganar. Si te toca estar con un hombre menos y sufrir y más eh, falta poco minutos, te voy a decir que firmo el empate. Pero si estás eh, ganando y y me los empatas al último minuto, me voy ahí con bronca, con yo y como todo el equipo... Eh, ...vamos a salir a ganar... ...porque es nuestro pensamiento... ...y es lo que venimos haciendo... Eh, ...toda esta temporada... Enzo, que amés, eh, sí. a mes... ...¿cómo están si este martín... ...is a sala de prensa... ...de que conéis ...perfectamente al Cholo Simeone? Tuve la posibilidad de trabajar... ...seis meses con... ...con Simeone... ...en estudiante... ...ha, eh, ha evolucionado muchísimo... ...a lo que... ...cuando yo lo, lo he conocido... ...pero sé... ...su forma de trabajar... ...y su forma de pensar... ...los partidos... ...que son... ...intensos... ...no regalar una pelota él siempre dice que un jugador puede errar uno, dos, tres, cuatro pases, pero el de correr el de meter y de estar concentrado eh, eso él nunca lo lo regla, nunca lo, lo regala entonces sabemos que vas a, va a ser un partido así y lo viene demostrando últimamente el Atlético ¿Has dado el calentón Pues ahora es con el tema a Enzo Pérez Manolo que ha que el problema de que la molesta en tantos voltes ¿Sí? es que desde que es menú eh, le costa mucho que calzarse lo vivo de una manera muy particular entonces por hablar con el árbitro o, o por mil motivos que puede pasar dentro del juego. soy, soy de, de carácter muy fuerte, soy muy calentón, eso es algo que, que lo sé y me lo han dicho la mayoría de los técnicos pero bueno es algo que va en contra mío, es algo que eh, soy así desde chico y no ahora lo, lo voy a cambiar. sé que hay que por un momento hay que uno mantener la cabeza fría, de estar eh, a veces más tranquilo pero bueno, el fervor y todo lo que se vive dentro del campo de juego a veces es difícil ¿Tú eres muy calentón? Desde menú, igual que él <risa> Ahora continúo en tú eh, eh, Me vas a caer la reacción de Super Andrés García ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal, Manolo? Eh, pues eh, para que nos contes, porque hoy en la inauguración de la Peña Paco Alcázar a Torrent he tenido la posibilidad de entregarle al jugador valenciano el valor de Superdivote sí. 2014 que imagina que le ha hecho ilusión al futbolista. Sí, sí, la verdad es que el marco era incorporable en un escenario perfecto. Paco uh -huh. se le ha visto emocionado porque porque era la inauguración de, de la Peña que lleva su nombre, estaba en su pueblo, estaba rodeado con pues bueno de su madre, de sus tíos, de sus primos, estaba... Nunca mejor dicho como, como en casa Y la verdad es que, que ha disfrutado Y bueno, no se ha escapado ninguna la gremita pero, pero sí que se ha emocionado Cuando nuestro director, Julián Montró Le hacía entrega de, del Balón de Oro Que que bueno la acredita como el mejor valenciano de 2014 Que yo creo que es un premio merecido Un eh, Paco Alcácer Que vos ha comentado ya alguna cosa De si te ganes de cara al Dumenche sí, sí, sí, sí, sí decía que todavía no está al 100% Pero que cada día se está encontrando mejor i, bueno, jo crec que, que, que per almenys uns minuts va tenir en el Calderón. Bueno, doncs, pues en una bona, per tant, eh, Andrés, a tu de tots els companys de Superdeporte per la iniciativa del Valdor, que ja és una iniciativa arreglada entre els futbolistes valencians i que ha recaigut sobre Paco Alcácer. Andrés, gràcies. Vinga, hasta la edad. A nuestro Andrés García. Anem a sentir al propi Paco Alcácer valorant el trofeu que li ha atorgat, li han otorgat, en este cas, els lectors, perquè són botones lectors del diari Superdeporte. Sí, lo valoro porque ya que, que el trabajo se hace desde muy pequeñito pues eh, se ven reconociendo cosas y yo creo que es muy bonito que la gente te reconozca este, este tipo de trabajo Lo primordial yo creo que a la familia ¿no? que de, si desde el primer momento no, no me hubieran llevado a entrenar no me hubieran llevado a cualquier partido no, no hubiera llegado donde estoy y sobre todo a los compañeros ¿no? que, que el, el trofeu ese sin, sin los compañeros no és no nada Les paraules de Paco Alcácer que també s'ha referit primera a el genoll i segona a com veu el partit del diumenge al Calderón día va mejor, ¿no? yo creo que día a día a, a mejor hasta al 100%, no pero yo creo que, que con trabajo se conseguirán las cosas y volver al, al estado que estaba más Sí, son unos actuales campeones de liga y nosotros lo que tenemos que, que llegar allí y, y jugar con la máxima tranquilidad y sobre todo con, con gara, ¿no? que al fin y al cabo el equipo se, se define por la garra que tiene Ni debemos, el protagonista es así en Sports 97 en sentido Enzo Pérez, en sentido Paco Alcácer y en ese mateix acte Estaba José Luis Gaya, que también ha hablado del que coche la batalla del domingo. un partido complicado, difícil y nada, nosotros volvamos pues a intentar jugar nuestras armas, está claro que, que como ya hemos dicho, pues en teoría los favoritos son ellos, pero pero nosotros vamos a ir a por todo, vamos a salir como siempre a ganar. Les parables de José Luis Gaya, ¿alguna cosa de nivel esportiuper para acabar, Folgado? No, no, no, no Manolo, que bueno, las sensaciones de Alcácer encara no son lo suficientemente positivas, comparabores... Jugar molts minuts en el, el Calderón I el futbolista, independentment del que acabem d'escoltar-li Manolo, doncs uh -huh. pues està prou fotut Perquè ell pensava que a les d'ara El seu xenoi hauria evolucionat Millor, en tot cas, va entrar en convocatòria I en el tram final del, del partit podia entrar per a, per a competir eh, Gràcies, eh, Salva També vinculat al món del València Per cert, no sé si heu vist la foto que ha penjat I que després has borrat Kim Lim, la filla de Peter Lim en Instagram. La xicona, si tens algun secret, no li el comptes perquè al segon va a Instagram. Vull dir, eh, ha ficat una foto en la que se veia Amadeus Salvo, en la que se veia son pare, i en la que se veia també Jorge Méndez. I ficava algo així com Valencia Team. Home, si algú encara tenia dubtes de les ramificacions Meriton Valencia Méndez, Vull dir, tampoc crec que ens hagi de sorprendre Ahoris d'Arc, però l'havia operat mal Després cadascú pensava que vulga. Però si algú encara tenia dubtes De que Mendes operava amb el València A tot i plen, bueno, pues Esta és es una confirmació més De la situació I per últim El mateix dimecres Dimecres, dimecres ahir mateix Dimecres, en efecte, en quant Acabar la història eh, No, abans de començar les semifinals de Copa ya vos avisaron en el Twitter de nuestro programa que es, eh, digamosle que el esposo no ha trascendido 24 horas cuando pasa una noticia ahí la volquem, que la federación había avisado Mestalla Mestalla continúa postulándose como candidata diría número uno para albergar la final de Copa hoy la alcaldesa de València Rita Barberá ha parado así de esta posibilidad son es acontecimientos importantes que traen mucha gente a la ciudad que traen muchos medios de comunicación a la ciudad que se proyecta de una manera importante, que es una ciudad que ha apostado claramente por el deporte, que ha apuesta claramente también por el fútbol y esperemos que tengamos esa final aquí. A todo eso habrá de pronunciarse el Valencia más que la alcaldesa, porque el propietario del Valencia es que habrá de decir si le interesa o no le interesa que me está ya albergue la final de la Copa del rei tanque, de moment la informació del València Club de Futbol després com deia, en breus minuts a les 12 estarem amb, en este cas eh, Diego Alves, porter del València, convidat especial en la nit d'avui a Esports, no l'antrecent nit en una entrevista, com dèiem jo crec que deliciosa, eh? ha estat a gust el porter, hem vist a gust es que hem fet entrevista i hem pogut escalar una miqueta en, en la persona en la trajectòria i en el present de Diego Alves com a porter del el València Club de Futbol. Hem de parlar del llevant, que demà té partit i no és un partit qualsevol. Demà el llevant no li val d'una altra cosa que no siga la victòria. És més o menys el que va passar fa dos setmanes contra la Granada, que torna a repetirse per mort que el llevant no suma cap punt contra el Rayo Vallecano. Ferran Horty, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Bueno, un llevant, esportiva que avui ha entrenat ha donat eh, Lucas Alcaraz la llista de convocats de cara a l'encontre de, de demà un encontre crucial per al conjunt Granota. Exactament, al final de l'entrenament Lucas Alcaraz ha donat la llista de convocats per al partit i Pape Diop haurà de veure l'encontre des de la grada. Recordem que el migcampista Sengalès porta arrossegant problemes físics des que va participar en la Copa d'Àfrica, problemes que van obligar al tècnic a substituir-lo a la mitja part, front al ratllo, i que no només el deixen fora de l'once titular també de la banqueta. Els altres que tampoc participaran per una situació física delicada seran Ivan, Jason i Pedro López, uh -huh. que també han entrenat durant tota la setmana al marxa i encara tenen per davant més recuperació. Aleshores, podem parlar d'una possible alineació titular a partir dels 11 assajats per uh, Alcaraz. Alineació en formarien Marinho a la porteria, Navarro i Ramis en el centre de la defensa, en els laterals Toño i Morales, que substituiria a Ivan, la zona de creació controlada Per Camarasa, Junta, Sima o Mate Sustitut de, de Diop I per bandes serien per, per a Rubén García i Xumetra I en la punta d'atac, dubtes Uche és segur, però falta saber Si el seu acompanyant serà Barral o Casa de Sus Bueno, pues és si el possible 11 per a demà de Lucas Sacaraz En un partit folgado eh, En el qual el llevant se la juga Per mort de no haver puntuat En Vallecastro i avançar avançarse en el margador Bueno, en 5 minuts Eh, jo crec que catastròfic va fer pols a l'equip d'Alcaraz Sí, recorda Manolo ja el que va córrer en la Ciutat de València amb la visita del Rayo Vallecano i la victòria també del conjunt de, de Paco Gémez en Terrain Granota en un partit que pràcticament va sepultar les opcions de, de continuar al capdavant de la banqueta del Givalent Unió Esportiva de, de Mendilibar aquell partit pues, pràcticament va, va sentenciar de forma definitiva a Mendilibar que cauria setmanes eh, després i pues, al Caraz esperen que no li ocorrega el, el mateix perquè efectivament el seu equip Pues, eh, se va caure de forma estrepitosa l'altre dia a Vallecas davant la mateixa formació. El llevant a me conté Manolo, que dins i estan molt conscienciats de que no pot ocórrer el que va passar a, a Vallecas, que estan molt penedits de, de la imatge que allí varen donar i que tenen molt de ganes de, de que arriba el partit de demà per a tractar de regressar la situació i de, i de guanyar, aprofitant també la dinàmica negativa, molt negativa del de l'Eibar, que ja passaré revelació de la primera divisió, un a complicar-se eh? la vida, i si demà perd, que esperen que perga, en el ciutat de València, pues, l'Eibar encara va patir per a salvar la categoria. Sí, sí, tant, semblava que era un equip ja absolutament salvat, però no no es pot dir així, després de els últims resultats de l'Eibar, que està perdent gas d'una manera cel·lèrica, podem dir, en este tram final de campanya 11 i 55. Tenim que parar de bàsquet. Omar Romero, bona nit. Hola, Manolo, bones noixers. Eh, parlem de bàsquet eh, perquè ahir ens sorprenia l'entrenador de València de Bàsquet, Carles Durant. Eh, en aquestes declaracions a la FIU del partit se li preguntava per l'estocatge i quan se referia d'ells, sobretot en el cas de Van Rossum, ens, deixava, ens obria els ulls sobre una acció, per a mi greu, després de veure la imatge, que ell explicava, jo crec que de manera molt fidel, d'aquesta manera. El poble Aguilar li un golpe está un poco mareado pero está bien y sam está mal eh, me gustaría verlo y espero que no sea así dicen que misic ha puesto el pie a propósito eh, y dos veces en el partido cosa que me gustaría bastante porque creo que mis ha hecho un partidazo y ha demostrado el talento que tiene pero si ha hecho si es cierto que lo ha hecho a propósito me parece un sinvergüenza. S'expressa Clari Ras, l'entrenador de València Bàsquet, Juanma, eh, anem per parts. Jo no vaig tindre, per això no em vaig pronunciar l'oportunitat de veure la jugada, avui sí he tingut eh, oportunitat de veure diverses presses de la jugada. A mi em sembla, personalment, que Mísic sap en tot moment el que està fent i que va buscant lesionar Sant Van Rossum. Sí, yo, yo coincido contigo, ¿no? Ayer sí que es verdad que un poco eh, Carles Durán abre un poco las sospechas sobre eh, lo que pasa en esa jugada, porque además, según hemos sabido también, el, el entrenador, ya cuando acude la, a la sala de prensa, sabe que le van a preguntar, evidentemente, por la lesión de Van Rosson... Y ya le habían comentado algunos de sus jugadores que Misic eh, le, le había puesto el pie a, al jugador de Valencia Basket, a, a Van Rosson, y que además Lucic, que curiosamente es compatriota de, de Misic, también había sufrido... Eh, bueno, Una zancadilla en este caso de, del jugador de, del Bayern de, de Múnich. muúniz ¿no? colocó ayer yo creo que cuando responde Carles Durán eh, nos sorprende a nosotros porque no habíamos tenido la oportunidad de verla jugada todavía pero él eh, sobre todo por sus jugadores ya era consciente de lo que de lo que había pasado i com bien dices, bueno, una acción muy fea, eh, muy atípica hay que reconocer en el mundo de, del baloncesto, pero que en este caso no esconde una jugada muy sucia de, de en este caso el, el jugador del Bayern Jo vaig a ser molt clar i molt directe esportivament parlant, el senyor Mísic és un porc i no me sí, retracte sí. ni un segon de què acabo de dir perquè puntejar un tir d'esquenes ficant el peu, és per a mi clarament anar a fer mal al rival i qui va fer mal a un company de professió no some mereix un altre qualificatiu el que hem de el de porc. Dins de la gravetat dels fets, Juanma la sort, és que s'ha quedat la cosa en un esguinç lleu, sembla que el jugador és dubte per al diumenge Sí, efectivamente, ¿no? Ayer eh, había cierto pesimismo porque, bueno, eh, de hecho cuando sale el jugador de la pista eh, es ipso facto, ¿no? Ya, ya no puede continuar, ni siquiera podía apoyar ese, ese pie izquierdo acompañado por el doctor de Valencia Vázquez y también por el, por el fisio. Yo, y hoy, bueno, después de esas eh, pruebas, se ha dictaminado que sufre ese esguince en el tobillo izquierdo, parece que no es de, del todo grave, eh, bueno, ahora mismo tiene el cartel de duda, ¿no?, de interrogante, de cara a si va a poder estar o no para el partido de, del domingo, pero en cualquier caso se descarta una, una lesión más grave, pero que, como tú bien dices, no esconde esa, esa acción fea, rastrera de, de mis hits, que fíjate, además... Eh, ni siquiera llega a intentar puntear o intentar frenar el tiro de Van Rosson. Eh, yo creo que ya ve que llega tarde Correcte. y lo único que intenta es hacer daño al, al jugador, ¿no? Con lo cual yo creo que hay cobra más gravedad el asunto porque él en ningún momento ya intercepta el, el triple que, que tiraba Van Rosson. El tal Mifich, un perill sol para los canches de, de básquet. El mejor es el Para Calles Dubte y yo creo que para la Tornada para Múnich, para el día 11, yo creo que sí que arriba el bode de San Iván Rosso en Valencia. Básquet. Juanma, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. A nuestro compañero Juanma Romero. Es cierto, ¿eh? nasos, para no decir otra cosa pejor, que un tipo bacha en una cancha intentando hacer mal a un compañero de profesión. Este mític lo cariño que estar estancat. En fi, anquem el bàsquet, fem una pausa molt breu i de seguida hi ja estem amb l'entrevista de la nit. El porter de València, Diego Alves, a Corovert. Así, en la 97.9 de Radio a Sports 97, l'entrevista val molt la pena. Arranca 97 nit, la tertúlia. Arranca Esports 97 nit, en el l'època d'avui un convidat molt especial. de Vanessa es juga eh, moltíssim, no tot jo he de ho però sí molt, el Vicent de Calderón el diumenge, i tenim uh, un home en el qual estan depositades moltíssimes esperances, perquè ve sent un home decisiu, és el millor porter de la lliga, no ho diguem nosaltres, oh. ho diu la lliga de futbol professional, i està així sí, amb nosaltres el convidat d'esta de nit en Esports 97 nit. Diego Alves, hola Diego, què tal, buenas noches, benvenido. Hola, buenas noches. Sí, gracias por estar en la 97.7 Radio i en Esports 97 Nits, en nuestro programa. Eh, bueno, ara entraremos en lo que és el partido del Calderón, però també tenemos que entrar un poquito en Diego Alves. En un Diego Alves, cual yo veo este año mucho mejor a todos los niveles, no solo a nivel como portero yo creo que el año pasado, siendo un año muy complicado, ya demostró Diego Alves el nivel que tenía ya el año pasado sí que era complicado por cómo estaba el equipo uh -huh. eh, y esto que además veo un Diego Alves que además sonríe más yo eso nos gusta Bueno, pues eh, nada, yo, yo he siempre he sido así yo desde cuando llegué aquí creo que es normal que, que se genere dudas, hasta mismo por por el tiempo que que, que yo creo que hace con que la gente me conozca más, y bueno, pues yo de verdad me encuentro contento, me encuentro tranquilo, pero ya te digo que soy la misma persona de antes, simplemente eh, a veces sonrío un poco más porque ahora estoy más cerca de vosotros, pero soy, <risa> soy lo mismo. hoy ¿has visto lo que tengo aquí? Bufón piropea, Diego Alves. Sí, me he enterado por, por vosotros En Globosporte sí, sí. Buffon no es un cualquiera, es campeón del mundo de esto, algo sabrá, ¿no? Bueno, pues eso es una, es una cosa que me deja, la verdad, muy contento eh, La verdad que es un... Eh, yo cuando empecé a jugar a fútbol no pensaba, pensaba sin tener éxito Pero no pensaba en llegar a una situación de esta como estoy ahora pero cuando recibí un elogio de, de un portero como este que es un mito pues te deja orgulloso y, y con seguro que me, me deja con mucho más ganas de, de seguir trabajando y mejorando He leído que cuando bueno, primero, desde pequeñito que quisiste el portero Sí, bueno yo Porque yo en Brasil la, es complicado, con yo, lo bien que le dais el balón valor... sí, Yo <risa> tengo una historia un poco eh, es un poco difícil la historia que tengo porque yo siempre siempre me ha gustaba jugar fútbol uh -huh. empecé a jugar de portero en fútbol sala Pero cuando vivía en una ciudad que se llamaba Sunset Campus eh, Pues yo jugaba fútbol sala Y pasé a jugar de portero De fútbol campo Entonces, yo Mucha veía, la diferencia ¿eh? Yo era muy pequeño y veía la portería muy grande <risa> <risa> Pero ahí ha sido el momento que, que claro Nosotros jugamos por diversión Por disfrutar y, y había momentos, claro, que jugaba yo de delantero Jugaba de, de central Jugaba porque quería jugar Luego cuando cambié de ciudad, que volví a la ciudad de mis padres, eh, había un, un club, bueno, que no jugaba ninguna liga profesional ni nada, pero eh, tenía yo mis amigos ahí, y ahí empecé jugando pues como jugador de campo normal, de central, de delantero, y, y luego claro, un día faltaba un portero, Y claro, yo he dado un paso adelante y digo, bueno, pues yo juego yo de portero. Y la verdad que hemos salido campeones del torneo y ni he sido el mejor portero. Y, pero a partir de ahí, pues yo siempre Si tenía que elegir entre portero y un delantero Pues siempre me ha gustaba ojo de portero yo Siempre me fijaba mucho Es la documentación que uno se repasa siempre Cuando tiene una entrevista eh, en profundidad con un protagonista a que Bueno, yo creo que tienes cosas que decir Siempre va mirando diferentes cosas para preguntarle Siempre, cuando te han preguntado por un eh, referente Siempre dices el mismo, Claudio Tafarel Para sí. ti ha sido el, el gran referente, ¿no? Sí, porque eh, cuando yo empecé a conocer un poco más del, del fútbol, pues Stafford en Brasil era era como si fuera el, el herói de Brasil, ¿no? Porque había habíamos ganado un mundial por, en las tandas de, de penaltis, y él había parado, y bueno, pues... No en no sé saber, en Estados el 94, Estados 94 Unidos, en el Estados Unidos. Y luego todavía queda campeón en el 2002 en Corea, si lo si no recuerdo. No, como. él no estaba ahí, ahí ya era, no ahí allá? era Marcos. Él estuvo ah. en el 98, sí, en 98 cuando perdimos a Francia. ¿Cuánta Francia? Sí. Pero en 94 cuando yo tenía un poco más de idea de, de lo que era uh -huh. el fútbol, pues veía a Tafarel como el mejor y, claro, y hacían las cosas muy sencillas, muy fácil Y yo, siendo yo portero, pues sé que lo que hacía él era muy, muy complicado. Era muy complicado. Eh, hablamos de Tafarel como tu gran referente. Lógicamente eres brasileño, hablas de un brasileño. ¿Fuera de Tafarel tenías algún referente a nivel mundial? Porque cuando uno empieza a jugar también, además de los de su país, se fijan porteros de otros países... No, la verdad que que yo me fijaba, bueno, siempre escuchaba de, de Canizares de Casillas, eh, de Cochea, y Brasil por tener el Mundial también. Otro para penalti o para penalti sí. Pero nunca Yo creo que el más así Que, me, que yo fijaba más Sería sería Tafarel sería, Y había unos también en Brasil Que era Zetchi Que era un portero de, del São Paulo Había Veloso también Que era un portero muy bueno Entonces yo creo que en esta época Brasil tenía muchos porteros buenos Pero uno especial que era Tafarel Por, por el tema de, de que cuando empecé a tomar Idea de lo que era el fútbol Pues era la persona que me fijaba más Tú tienes un bronce olímpico, Pekín 2008 sí vale. Era también aquel un buen equipo Si uno repasa, Thiago Silva, estabas tú sí. Estaba Pato, estaba Ronaldinho sí, sí. Buen equipo, ¿eh? Nosotros teníamos un, un buen equipo Tenía Rafinha también Tenía... Bueno, eh, tuvimos la mala, la mala suerte de, de cruzar con Argentina en una semifinal y, y la Argentina también pues tenía un equipazo con Messi, Agüero, Riquelmi pues, bueno, no. Tenía Mascherano, tenía Zabaleta Pues era una selección que... Casi la Sí, pero nosotros eh, ya habíamos enfrentado en el Mundial Sub-20 también Casi la misma selección que, que hemos jugado en los Juegos Olímpicos y también habíamos salido fuera en una semifinal y tuvimos la mala fortuna de jugar contra ellos y, y salí en la semifinal pero bueno, sido una época bonita una época que, que pude disfrutar de, de los Juegos Olímpicos conocer lo que es la historia olímpica esa que es muy bonita Es diferente, en ¿no? los Juegos Olímpicos es muy distinto Es una otra historia, completamente diferente de lo que se pasa en el fútbol pero yo creo que he aprovechado muy bien, no pude jugar eh, en su momento jugó Renan que uh -huh. estuvo aquí también en el Valencia pero yo he disfrutado y, y he aprendido muchas cosas ahí. Te voy a preguntar precisamente por eso. La primera entrevista que yo te hice, lógicamente no te recordarás era cuando llegaste a la Almería, os crucé a Renan y a ti, que acababais de llegar a España, además os no enfrentasteis, acuerdo. nada más llegar os enfrentasteis, os entrevistamos, entonces yo en otra radio, una radio sí. autonómica, os crucé. Sí. Curioso, al final eh, tú llegaste a la Almería, Renan llegó al Valencia, Renan es verdad que fue titular en aquellos Juegos Olímpicos, pero al final es Diego Alves el que, no sé si decirlo así os puede sonar un poco injusto, pero el que ha acabado ocupando el sitio que en principio era para Renan historias de la vida bueno yo creo que en el fútbol nunca hay un, un sitio asegurado en ese momento Renan estaba jugando yo ya llevaba ya había jugado una temporada en Almería uh -huh. yo creo que había hecho una buena temporada ¿Sí? primero había sido muy bueno ahí e incluso yo era compañero de, de habitación de Renan entonces yo oh. sabía lo, todas las partes de las negociaciones pues yo estaba en el medio Porque si me acuerdo bien En este momento En este año También ha salido mi nombre Con respecto a Valencia salieron los dos Salió mi nombre Salió de Rená Salió de Moyá también Sí una... Y, y claro, yo estaba en la habitación y no sabía lo que iba a pasar. Y, y a veces él, yo veía él negociando y estaba yo en la camilla y decía, hostia, es que eh, no sé lo que va a pasar. Pero pero al final nada, Renan yo creo que, que ha hecho méritos para estar aquí uh -huh. por lo menos eh, su tiempo. Y, y, bueno. y luego cuando él eh, ha fichado por el Valencia, pues yo le, le he felicitado porque... Es muy complicado ser un portero tan joven de Brasil y aún más sin, sin pasaporte, que era su caso, y, y en este momento pues había fichado por un grande. Yo le decía, decía Rená, es un club con mucha presión, es un club en que te vas a encontrar mucha dificultad para aprender eh, la cultura del fútbol europeo, que es completamente diferente de lo de Brasil y él tuvo la suerte de llegar y empezar a jugar ya luego cuando llegó eh, yo creo que no sé si había el Hildurban estaba lesionado o había un problema con Hildurban Y, y se puso a ojo de Renan entonces a partir de ahí pues nada yo seguí mi vida en Almería intentando hacer mis cosas y Renan seguí la suya aquí ¿Eh? ¿Mantienes contacto con él? porque tuvo un problema muy gordo a su vuelta a Brasil con sí, pérdidas familiares Sí, sí, hubo yo, yo me enteré de, incluso eh, no, no, no pude encontrarlo pero me enteré de las de lo que pasó con uh -huh. su vida particular, profesional Pero ahora se encuentra muy bien, lo importante es que ahora está bien, está jugando, está en el Goiás, que es un equipo de Brasil que juega Primera División, y, y está contento. Tiene su familia, tiene sus hijos, y, y yo creo que lo más importante de la persona está contenta, y él se encuentra muy feliz ahora. Y después de buenas campañas en Almería, llega el Valencia, y no te lo pensaste. No, la verdad que, que desde cuando tuve la, la primera opción con, con el Valencia Pues yo sinceramente ya he dejado muy claro a mis agentes, a todos Que mi, mi decisión era sería el Valencia Y en este momento pues había otros equipos Pero yo no tenía dudas de que, de que quería venir a Valencia Sin culpa también nuestro no compañero Salva Julgado Hola Salva, que tal? Buenas noches ¿Qué tal, Manolo? Buenas, hola, Diego, buenas noches Hola, buenas noches, buenas noches. Me agradaría preguntarle a Diego, ya por el partido ¿no? sí. Yo creo que la gente está esperando Que nos den la su opinión sobre el Atlético de Madrid el Calderón, como no. arriba el Valencia Pero has dado un detalle, dado un detalle. Antes, Diego, muy muy interesante Que empezaste a jugar como portero de fútbol sala Eres un portero muy de reflejos Yo no sé si en el actual portero de fútbol Queda algo de aquel portero de fútbol, Sala, o aquel portero que empezó siendo de pequeño, jugando, defendiendo la portería pequeñita, aún le queda algo que ha aplicado a la portería grande. Bueno, yo... Bueno, en mi época no sé si ahora es así, pero jugaba con una bola pequeñita, dura, pesada. Exacto, exacto. Y, y claro, tenía que tener mucha velocidad para para, para, perdón, para... Yo, para la gente que no lo sepa, que alguna gente no sabrá, eh, mucho más dura y mucho más pesada sí, de, sí, la sí. Que, de la que, con la que se juega ahora. Sí, sí, sí, sí, sí no, era... mucho más dura y mucho más pesada. Era, igual, ¿eh? Y mucho era, más pequeña. Era, y mucho más pequeña. Era un balón que más o menos eh, con, una con una mano, con una mano, pues tú tenías que botar desde medio campo y intentar hacer el pase. Entonces, claro, yo aprendí muchas cosas Yo ahí no tenía un entrenador de porteros Porque era un club, bueno, era un club pequeño Pero eh, yo aprendí muchas cosas, de verdad a Tener coraje, no tener miedo Porque en el futbol sala un portero no puede tener miedo Y cuando tú eres joven, pues algunas cosas que pase Que, que puede tener un poco de miedo con respecto al balón Al balonazo, a todo lo que es patada Y, y bueno, en el fútbol sala, pues yo creo que A partir de ese momento que empecé a jugar Yo perdí mucho miedo Y, y tuvo más eh, A ver, yo conseguí Me, me poner y, y me sentí Mucho más seguro eh, haciéndolo las acciones esas De uno contra uno, de, de saliendo de Porque, bueno, eh, no sé si aquí era así Pero en Brasil cuando salía Yo podría salir fuera del área Tocar con la mano, que era una falta Ajá, sí, no. Entonces no era expulsado Ni nada, entonces nosotros sabíamos jugar Con las reglas y ahí he aprendido muchas cosas porque cuando es pequeño no se no se sabe mucho de eso y, y ¿Tú, tú lo que pasa es que eres, con respeto me eres muy joven gracias a Dios para ti eh, pero el primer fútbol sala que tú no llegaste a jugar el portero ni siquiera podía era ya, falta ya, el salir sí, de su sí, área sí, sí, sí ¿sabes? imagínate o sea que ese pues jugaba mi padre <risa> <Pero> <risa> que Diego, ya tenemos una edad para los que decimos o destacamos en Diego Alves eh, los reflejos y la velocidad de reflejos tenemos la recordo. velocidad de reacción, sí Sí, bueno, pero eso también es de cada uno, eso depende mucho, yo creo que de cada uno, eh, es muy difícil comparar uno al otro y, y, y cada uno tiene una característica, entonces yo tengo esa característica de ser, puede ser que el fútbol sala ha influenciado también un poco más de tener este tipo de reflejo, de tener un poco más de velocidad, porque claro, era mucho más rápido que, que el fútbol campo pero yo, yo de verdad tengo sí, mucha confianza en mis, en mis reflejos está claro uh -huh. que no se puede para todo pero me siento bien seguro con, con respecto a eso eh, Bueno Diego hablábamos de eh, llegar al Valencia y el, en Valencia el comienzo no es fácil tenéis un entrenador que alteraba a los porteros, yo durante muchos años siempre he dicho portero ha de jugar o no, yo creo que para el portero es mala la alternancia en la portería, creo que el portero ha de tener la confianza es un puesto específico Yo creo que a ti en un principio No te vino bien No a ti, a ti a cualquier portero que hubiera venido Yo creo que un portero no puede alcanzar su tope Si no tiene una continuidad Jornada detrás de jornada Sí, pero para tener continuidad eh, Hay que ganarse el puesto Hay que pelearse, hay que enseñar eh, Que tiene condiciones de jugar Hay que trabajar Eh, no es solamente llegar y, y, y coger la posición de, de portero titular y, y jugar no. a partir de ahí, yo he pasado en muchos momentos de mi vida eh, bueno, voy a decir como duelos pero como competencia, he tenido mucha competencia durante toda mi vida entonces eh, yo siempre he aprendido mucho con eso y siempre eh, he intentado mejorar siempre que he tenido una competencia fuerte a mi lado ha sido en Brasil, ha sido en Almería y ha sido aquí en el Valencia, entonces incluso una en selección brasileña también. Entonces, yo he llevado siempre para un camino bueno, para un camino de aprender, de saber escuchar, de un momento también de mucha presión y, y eso intento sacar cosas positivas y creo que, que he conseguido sacar de este momento muchas cosas buenas. Eh, además hacer una pausa para la publicidad antes una última pregunta. Eh antes eh, hemos hablado de Renan ha hablado tú y has sacado el nombre de, de Miguel Ángel Moyá uh -huh. eh, Moyá no supo a lo mejor asumir la competencia como la ha asumido Diego Alves a Diego Alves eh, evidentemente no le vino bien porque yo creo que a ningún portero le viene bien no jugar continuamente <risa> Moyá no supo asumir esa presión cuando jugaba yo creo que notaba muchísimo el tengo un partido y no sé qué va a pasar el partido siguiente y le pasó factura ha tenido que rehacer su carrera saltando a Getafe, Getafe, el Getafe el de Madrid, al final Diego Alves persistió en Valencia y ha asentado su carrera en el Valencia así que podemos decir que ha salido ganador con respecto a otros porteros que no han podido superar esa falta de continuidad Bueno, eh, yo no sé lo que pasó aquí con, con Moyá mismo, porque yo estaba un poco lejos de, de la situación que vivía él me lo he enterado, porque claro eh, hoy hace cuatro años ya sé más o menos cómo, cómo ha sido pero lo difícil aquí no es enseñar en el campo la condición, es sí lo que había eh, por detrás ¿no? y eso era una cosa que, que él lo sabía y que yo también lo sabía, uh -huh. entonces eh, a partir de este momento, nada yo creo que Moyá desde cuando jugaba en el Mallorca, yo siempre enfrentaba a un, a un Moyá que era un portero que siempre estaba en evidencia siempre estaba en las portadas Y era un portero muy seguro. A lo mejor puede tener no ha tenido muchas oportunidades o mucha fortuna con el tema de las, las lesiones. Pero bueno, ahora está enseñando a todos que, que es un portero de un grande. no Está jugando en el Atlético de Madrid, ha tenido que dar un paso atrás y luego dar dos adelante. Pero bueno, pero eso es y es como cada uno enfrenta este tipo de situación de una manera y cada uno saca sus conclusiones de lo que pasó. Yo intento sacar siempre lo positivo de eso. Ahora no puedo hablar por Moià porque claro, no sé lo que lo que sucedió con él. A del Porter del Valencia digo Alves Sports 97, así en la 97 puntos de radio, hacemos una pausa y todo en seguida.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 Las fallas ya están aquí y con ellas la publicación más esperada del año. El próximo sábado 7 de marzo, Extra de Fallas 2015 del diario Levante. Con los reportajes y entrevistas más originales, la guía de bocetos, el mejor diseño y todo lo que hay que saber de la fiesta fallera y de la feria taurina. No se quede sin el Extra de Fallas el próximo sábado gratis con Levante, el mercantil valenciano. Tercer lloc de la Lliga es juga a la 97.7 Ràdio. El duel entre blanquinegres i matalasers per la tercera plaça viurà una espectacular batalla cara a cara i sense concessions. Des del Vicente Calderón i a les 8 de la vesprada, Atlètic de Madrid, València. El futbol en valencià sense filtres ni edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montand i Salva Folgado. Atlètic de Madrid, València. Esports 97 el el Teu Equip, la Teua Radio. colabora en Productos del Arte, Lexus Valencia, Luxo Vent, Gasolinera Taxco, Perto y foto Pro Esports 97 NIT, El Teu Equip, la Teua Radio. Continúen, mi especial en Sports 97 Asia la 97.com Radio, el portero del Valencia, Diego Alves, eh, en charrada animada. Continúen eh, recuperando sus Comensamente en el mundo del fútbol, va a ser porteros de fútbol sala. Eh, yo era portero, era muy malo, pero era portero también. Comenté en el fútbol sala y al fútbol 11 ya no llegué. Ya se me, se me quedaba muy grande. Se me quedaba muy grande la portería. Era muy malo Diego. Eh, y por eso quizá tengo una admiración especial por, por los porteros, porque sé lo complicadísimo que es el ponerse ahí debajo, el salir a por un centro cruzado que desde la grada se ve muy fácil. Y pero que hay que estar, hay que medir y hay que salir, y todas esas cosas si te digo que este año llevas ya tres, ¿sabes a qué me refiero? a tres este año Diego Alves ya lleva tres, ¿sabes a qué me refiero? no, a los penaltis si sí, que hay la quellanza Alves Alves, Alves Alves, Alves, Alves, Alves, el para, el para, el para el para, el para, el para Diego Alves Orellana contra Alves ahí va Orellana, y pega pero ahora sí va este año, bueno, ¿eh? yo pensaba que iba a decir siete porque ya llevamos siete en contra, ¿no? Pero tres paradas. <risa> es que al final te vamos a pedir que los pares todos y si tampoco es eso. Por eso que tres me... Digo, hostia, tres es que... Pero bueno, tres paradas, está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Los, bueno. los números son... No, bien, no. Los números son estratosféricos, son de extraterrestre, digo. Bueno, eso, eso de verdad nunca han pensado que iba a llegar a un, unos números así. Eh... De verdad, siempre he tenido mucha facilidad para, para penaltis desde cuando empecé a jugar eh, en el fútbol sala. Pero no me lo imaginaba. Con tan poco tiempo pues conseguí eh, llegar, eh, pasar ¿no? porteros que, que ha hecho historia en el, en el fútbol mundial. Eso es innato, se trabaja una parte de cada es pues, trabajo específico la verdad que no hay porque tú no puedes eh, saber lo que va a ser el que va el que va a tirar eh, yo creo que hay muchas cosas juntas un día eh, bueno he visto canizars hablando y, y, y él ha definido muy bien como cómo es un parapenalti no o, un, o para parar un penalti lo mm. que influencia y él lo ha hecho muy bien que ha dicho que es un factor psicológico es un factor de de velocidad de reacción es un factor de tranquilidad entonces hay muchas cosas de conocimiento pero hay muchas cosas que, que puede facilitar un portero parar un penalti entonces eh, yo creo que hay que el que el portero que, que sepa juntar todas estas cosas pues puede tener un, un, un gran percentual para, para parar el penalti no yo creo yo pienso así entonces a partir de ahí pues empezó a salir los números y, y nada, me quedo contento por, por tener esta marca los números y los nombres, uno repasa la nómina de futbolistas a los cuales Diego Alves ha parado un penalti, y ve Cristiano Ronaldo ve Messi ve Mandzukic que eh, anoté cuando jugaba Eh, al final eh, yo creo que la presión va acaba siendo para el delantero porque el delantero se pone delante de un portero de... es que este se la para a los más grandes quiero decir cuidado sí. la presión también es para ellos ahora eh digo sí bueno pues al final al final genera yo también siento a veces por ejemplo contra el Sevilla eh, cuando sale el primero penalti yo yo siento que el Mestailla está como de pie esperando sabe y eso es una cosa que me gusta no que me sea motiva no, me motiva no, porque sé que la gente confía que yo puedo parar. Eso, eso para mí es, es me pasa una confianza enorme. Uh -huh. eh, malo sería al revés, ¿no? Que saliera un penalti y la gente ya estuviera <risa> triste. Girara. Claro. Pero veo que la gente pues es como si fuera un, un, una jugada aparte de, de, del partido. Entonces, si sale un penalti, pues la gente en ya está esperando. Y yo intento llevar eso con por lo lado bueno, me, me siento bien de, de esta responsabilidad. Y además, ya has visto que en la radio no solo se cantan los goles, sino que se cantan las paradas, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> esto, bueno, para quien escucha es muy emocionante. Eso, eh, so, perdón, son en valenciano. ¿Lo entiendes ya el valenciano? Algunas cosas sí, porque eh, algunas palabras en portugués también se habla muy Igual. muy parecido con el valenciano, pero cuando se tira a hablar rápido ya es para mí es más complicado. <risa> <risa> ¿Sabes qué es el caloret? No, el Caloret, no <risa> Bueno, luego todos los dos lo explicaremos eh, Has estudiado ya los lanzadores del, del Atleti, Diego o ¿Cuál es la, la, tu dinámica de trabajo respecto a algún lanzador de, de penaltis en el equipo contrario? Si es que la tienes o, o no la tienes No, no, no, hay, no hay un estudio, no hay ningún tipo de trabajo específico Como he dicho, eh. nosotros cuando estamos... Eh, preparando un partido preparamos todos los aspectos del equipo rival como balones parados como táctico como posicionamiento y, y claro vemos las jugadas de balón parado vemos todo pero eso no quiere decir que, que el que va a tirar o va a tirar de la misma manera que está en el vídeo entonces no es, no es una... Ayuda, pues, ayuda a conocer, a ver el movimiento, está claro. Pero yo creo que junta mucho otros factores que, que hace tú parar un penalti. ¿Tú detectas al lanzador cuando está nervioso? ¿Le miras a los ojos? ¿Si él no te mira, quiere decir algo? ¿Si te mira, quiere decir noto, una cosa? Noto, eso noto. Eso lo tienes claramente claro, yo... Mmm, de esta parte, por lo menos, yo yo conozco bien porque yo intento estar siempre tranquilo para observar lo que, lo que me va a pasar. El cuerpo dice muchas cosas, ¿verdad? Y la cara también, y, y la respiración también, y <risa> todo, todo influencia. Yo intento, eh, <risa> a veces cuando hay un penalti y todo, a, a lo mejor en el momento que estoy a veces hablando con el árbitro o con alguien de mi equipo, pero yo estoy mentalizando en, en lo que puedo hacer para intentar intuir el lanzamiento eh, entonces claro se puede percibir muy bien lo cómo está el que va a tirar y, y si uh -huh. está nervioso o no Estás hablando de que se trabaja a lo largo de la semana eh, los eh, diferentes movimientos del rival, aspectos como no. el balón parado, penalti... No, no, me refiero a otra cosa ya. Eh, esta semana tienes mucho trabajo, entiendo, por el balón parado del Atlético de, de Madrid. ¿Hay, sí. ¿Hay más trabajo esta Uf, semana, Diego, no? Sí, sí tenemos, pues con, con todos, ¿no? Yo creo que todos los equipos ahora es que, que enfrentamos eh, va a ser muy difícil, porque ahora es la recta de llegada, los equipos tienen sus objetivos... Uh -huh el Atlético de Madrid pues ya conocemos porque ha hecho una temporada fantástica la temporada pasada, es es el campeón de la liga y sabemos del poderío que tiene, entonces nosotros trabajamos fuerte para intentar eh, llegar a, al mismo nivel de, de motivación de ellos y e intentar hacer un buen partido, seguramente eh, lo que pasó aquí en el Mestalla eh, se quedó atrás, uh -huh. pero igual de motivación y de intensidad de lo que hemos hecho aquí en el, en el Mestalla, seguramente vamos a intentar Eh, hacerlo ahí en el Calderón Diego, eh, no hay nada que ocultar a nuestros oyentes, esta entrevista se emite de noche se ha grabado a mediodía en la Ciudad Deportiva de, de Paterna, lo importante para los oyentes es tener la voz del protagonista en este caso de sus ídolos, de sus jugadores en este caso de Diego Alves me acaba de llegar, eh, Diego Alves convocado por Dunga para los amistosos contra Francia y Chile, enhorabuena Pues muchas gracias ¿Lo Bueno, yo más o menos imaginaba porque el móvil aquí no paraba de llegar mensajes y yo más o menos ya ya bueno, ya ya estaba como más o menos viendo así, ¿no? Eh pues esta escena lista con Jefferson de Botafogo y con Marcelo Brogno de, de Gremio. bueno, pues contento por, por hacer parte, más Felicidades. Más. muchas gracias. Yo creo que más una oportunidad de de poder y eh, representa a mi país aún más siendo un partido contra selecciones fuertes yo creo que la última convocatoria antes de la copa américa pero bueno pero ya habrá momentos para, para hablar de selección yo estoy 100% metido ahora en el, el partido del, del de la última de la selección porque estamos terminar vale. un poquito la carrera delves fue un golpe muy duro quedarse sin mundial o después o después del 1 a 7 con alemania que que dice mm". no, no yo qué si te le puede pasar a cualquier portero ¿eh? a partir del momento que, que se cambió el seleccionador pues yo estuve en la primera convocatoria con filión y luego después no no, no listo, estuve, es no estuve en ninguna más entonces ahora está dunga que te conoce de la, del, sí, del bronce olímpico Jorge, ahora, entre otras cosas ahora está dunga pero en su momento con filión pues cuando yo empecé a no ser convocado yo pues ya tenía muy seguro que no, no participaría del mundial no, no queda ninguna mágua no queda ningún tipo de tristezas también porque eh, siempre que tú preparas para lo bueno también tienes que estar preparado para lo malo ¿no? entonces yo a partir del momento ya preví que, que el que filipao no, no me llamaría y, y nada fui disfrutar y, y, y ver los partidos porque quería mucho que la selección ganara un mundial una mundial en, en nuestro país no ha sido posible ha pasado lo que ha pasado con, con Alemania. Ha sido un, un palo muy muy fuerte para la gente de Brasil. Pero a los jugadores que estuvieron ahí, pues que sirva de, de aprendizaje, de experiencia para a los nuevos que están llegando ahora. <risa> eh... Pero dices que es la última convocatoria previa a la Copa América, lo que lo que quiere decir probablemente que vayas a la Copa América, si estás en la última convocatoria, ¿no, dio Bueno, es que hasta la Copa América hay mucho hay mucho que andar, ¿no? Yo creo que es la última convocatoria, está claro que es la última convocatoria, pero bueno, eh, queda mucho hasta la Copa América y, uh -huh. y como te dije, eh, me siento feliz y orgulloso por tener mi trabajo reconocido por, por el seleccionador de Brasil, Y eso me hace seguir trabajando más y más ah, ¿Qué temporada más más feliz para ti, verdad? ¿Perdón? ¿Qué, qué temporada más feliz para ti si bueno, de alguna sí, forma concluye sí. con, también con tu participación con la selección? Claro, eh, yo había ya sido convocado con, uh -huh. con el Valencia sí. también, con Almería y, y está claro que mi temporada hasta el momento pues está siendo, mi temporada digo con, en conjunto sí. con el equipo está siendo buena pero sería completa si si consiguiésemos nuestro objetivo principal que es entrar en Champions y a partir de ahí pues disfrutar un poco si pudiera pues con la convocatoria para con la convocatoria para la Copa América. Eh, digo, estamos hablando también del digo Alves, portero genérico, adelante hemos en lo que es eh, el último lo que del, de la entrevista, lo que es el, el fin de semana lo que viene el fin de semana lo que está haciendo la temporada en Valencia. eh Eres un portero, en eso, en eso eres raro y permite una expresión, de pocas manías, todos los porteros tienen muchos tics, muchas manías, te veo que cambias la camiseta de color de color y no te molesta, no te importa, no tienes un color fijo y definido, que algunos porteros sí que lo tienen, eh, te veo a veces más, vas de manga corta, a veces vas de manga larga, quizá para los, porteros, para, los, para los guantes sí que eres más específico y lo entiendo, es tu herramienta de trabajo, eres un portero de pocas manías. Ah, no, yo yo no soy muy eh, supersticioso se dice aquí? Sí. sí, pues yo no soy muy muy así porque se me ha pasado muchas cosas con el tema de colores de camisa y sí, sí, sí, unas historias muy buenas. Y no tienes alguna que se pueda contar si no se pueden contar las dejamos no puedo contar no de es que estaba en almería yba íbamos, íbamos a jugar contra el mallorca uh -huh. y tenía un argentino en la almería que se llamaba elnade vennadeolonade sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí era un volante muy bueno y, y claro y salí yo a jugar del amarillo es que yo no sabía que aquí en España <risa> amarillo es mala suerte. Sí Eh, bueno, pues nada, salimos al partido y hemos perdido. Y claro, llegamos al vestuario y él me dijo... ...Diego, pues nunca más meterle el amarillo para jugar... ...porque eso aquí no se puede, tal, que es mala suerte. Yo digo, vale, pues nada, perfecto. Y el partido siguiente era contra el Barcelona en nuestro estadio. Entonces, nada, llega el partido de Barcelona... Eh, ...salgo a calentar y vuelvo... Y, ...y él ya sabía, yo jugaría de negro, claro. Entonces yo, cuando miro a él en el vestuario, él me dijo... Perfecto, crack, hoy verás Yo digo, vale, perfecto, está de negro digo, Va a salir todo bien Y cuando salimos del vestuario Me doy de cara con Valdés Y Valdés vestía amarillo Y él me mira a mí y dijo diequito está ja, seguro, hoy ganamos Y claro, yo digo, vale Y empieza el partido y al final pues, 0-8, perdimos Como para confiar otra vez en los colores ¿eh? Llegué yo en el vestuario y le dije Vale, mira, tú con el tema de colores Por favor, nunca más No me asesores jamás Jamás estem en Diego Alves, el porre del Valencia, anècdota deliciosa la que acaba de contar. Uh... Última pausa amb Diego Alves i tornem de seguida per a Frontalla, lo que és el present en el Valencia Club de Futbol i el partit del diumenge, que n'hi ha molt que parlar.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 De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas de arte. Tu snack de horno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 el duelo entre blanquinegres y, y matalasers por la tercera plaza viurá una espectacular batalla cara a cara y sense concesiones. Desde el Vicente Calderón y al Esquit de la Vesprada Atlético de Madrid, Valencia. El fútbol en valencia sense filtres ni edulcorants, contando a cada momento el que está pasando con Manolo montad y Salva Folgado. Atlético de Madrid, Valencia. Esports 97, el partido, el teu equipo, la tegua radio. Colabore en productos del arte. Lexus Valencia, Luxovent, Gasolinera Tasco, Perto y Fotopro. ¡Gracias! Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Continuem així en Esports 97 NIT, a la 97.se ràdio. Estem en l últim temps de l'entrevista amb el porter de València, Diego Alves, convocat pel seleccionador eh, nacional de Brasil, per Carlos Dunga, per les amistoses contra França i Chile, ho acabem de comentar amb ell. ell més o menys ja ho intuïa. I estem parlant, ara ja sí, del que és el València en Guany, de del que és eh, el València d'aquest any, que yo creo, Diego, eh, y yo a veces soy exigente en el juego del equipo, pero uno hace una visión global y dice, 53 puntos. No hay ningún cuarto clasificado en la historia de la Liga Española que con 25 jornadas lleve 53 puntos. Es de récord lo que estáis haciendo. Bueno, la verdad que eh, esta temporada estamos consiguiendo suma muchos puntos. no Yo tampoco me acuerdo de una temporada con, con tantos puntos así. no es difícil, hasta mismo por el nivel que hay en la Liga, el nivel de los rivales. Es que para conseguir acercar del, del Barcelona al Madrid, tiene que hacer una temporada, tiene que ser la mejor temporada del club, ¿no? Porque hoy son dos equipos que hace casi 100 puntos de una Liga y es muy difícil de, de acercarse. Y nosotros, claro, vamos eh, tenemos un equipo muy joven, un equipo que de jugadores que han llegado este año, que están conociendo la Liga Española. Y, y la verdad que están haciendo muy bien Están están consiguiendo traer la ilusión a la gente A lo mejor eh, la gente quiere Mucha gente quiere que, que juguemos bonito Pero hay que valorar también lo que estamos sumando Lo que estamos haciendo Que es eh, importante Y al final de temporada pues Si estamos en Champions Yo creo que todos van van a celebrar con nosotros 18 puntos más que el año pasado a estas alturas de temporada 12 más que el anterior, 10 más que el anterior y y 12 más que el anterior. Eh, son registros muy buenos. Eh, para llegar a este tramo de la campaña con con, esta, con este puntaje, con esta puntuación, además de la calidad del equipo que ha cambiado, es la calidad del vestuario, es el entorno que es más tranquilo, porque tú principio de temporada también dijiste que el entorno ayudaba a que fuera más tranquilo. Eh, todo eso es un caldo de cultivo que da como resultante el hecho de que el equipo esté como está este temporada. Yo creo que sí, yo creo que unido a todos los factores, eh, año pasado tuvimos un año de mucha, de mucha turbulencia, creo que muchos temas externos eh, seguramente ha afectado bastante a los jugadores, a, a la presión que había de fuera. Y esta temporada pues ya empezamos completamente diferente, ¿no? ya se sabía que, bueno, ya teníamos claro más o menos cómo sería la venta del club, hoy ya tenemos un dueño, ya tenemos eh, las cosas todos en sus sitios, los jugadores eh, ya saben lo que lo que va a pasar con el club, entonces eso pasa una tranquilidad no solo para los jugadores, pero para los trabajadores del club y eso es una cosa que la tranquilidad eh, para trabajar es, es necesario para que el equipo pueda rendir, ¿no? Y eso yo creo que esa temporada está siendo está siendo desde el principio muy buena por, por este aspecto Alucinabais mucho con las cosas que se contaban día a día en los periódicos, en la radio porque era todo muy difícil, lo era para los que seguíamos muy de cerca el día a día del proceso de venta para el futbolista que era estar sentado en el fútbol leería cosas que no entendería, que diría, pero ¿dónde estoy? Bueno, eh, yo creo, yo hablo por mí ¿Sí? y sé también que el vestuario en este momento que, que estuvimos el año pasado donde muchas eh, noticias y cosas que había discusiones, nosotros ni, ni entrabamos en el tema, ni comentábamos porque eh, si me acuerdo bien estábamos nosotros eh, peleando para llegar a la final de la Europa League y no no podíamos eh, entrar en este tema porque seguramente iba a desconcentrar el equipo. Mm -hmm. Entonces yo particularmente no me gusta mucho estar metido en la viendo prensa, noticias y cosas que yo creo que el jugador de fútbol tiene que tener un poco de tranquilidad fuera de su área de trabajo, con la familia se desconectar un poco porque si está metido 24 horas todos los días te puede hacer daño y, y en este momento pues yo he visto a los jugadores tranquilos con respecto a, a las discusiones y las opiniones que había fuera de del vestuario y, y yo creo que por eso hemos conseguido llegar a una semifinal de Europa League y casi casi a, a la final ¿no? Y, y esta temporada como te dije ya empezó completamente diferente con mucha gente nueva y con gente que quería trabajar y, y, y, y lograr el, el objetivo eh, ahora entramos en el partido del Atlético la última génerica, hablabas de la gente de lo que os pide la gente en la calle que es normal, hay mucha ilusión yo entiendo que el vestuario, el discurso que emana del vestuario, y debe ser así, es día no ya partido partido entrenamiento a entrenamiento sí. vale, pero también es normal entender que la gente en la calle quiera soñar, lo ves lógico que la gente eh, necesite tener ¿Por qué no? Esa ilusión Bueno eh, Nosotros intentamos Ilusionar a la gente Dentro del campo Yo creo que Ilusionar a la gente Con palabras eh, No es bueno No es bueno eh, Yo particularmente Cuando llegué aquí Me preguntaban eh, Si tenía ganas De ganar un título Título todos tenía ganas de ganar Está claro El futbolista Vive de títulos Pero al mismo tiempo nosotros no podemos ilusionar a la gente, tenemos que hacer dentro de campo méritos propios para que la gente confíe en los jugadores y tenga la ilusión de saber que el equipo puede pelear por algo. Y a partir de este momento yo creo que nosotros dentro de campo, con los puntos que estamos sumando, a veces eh, jugamos eh, malo o jugamos bien, pero a veces ganamos. Y yo creo que lo fundamental... Eh, el Atlético de Madrid temporada pasada no tenía un fútbol tan bonito y ha conseguido ganar una liga y ha conseguido llegar a una final de Champions está claro que tenemos jugadores eh, diferentes jugadores con mucho más no mucho más calidad, pero diferentes de características a los jugadores del Atlético de Madrid uh -huh. jugar bonito y ganar, queremos todos pero al lado tenemos equipos también que, que, que se preparan toda la semana para jugar contra el Valencia y yo he jugado ya contra el Valencia un equipo pequeño y sé de la motivación que tiene un jugador cuando va a jugar contra el Valencia de la misma manera que nosotros tenemos eh, cuando vamos a jugar contra un Madrid o Barcelona, ¿no? Que nosotros somos pequeños, somos pequeños, pero que nosotros jugamos contra los dos, mmm, vamos, que los dos que pelean por todas las competiciones de, del año. Pero lo que voy es que tú entiendes que eh, vosotros te lógicamente estoy diciendo que no se ilusiona con palabras, que se ilusiona con hechos, creo que es el camino correcto pero que también es normal que el aficionado en la calle se ilusione. Después de haber vivido malos años, el aficionado es normal, ya, sí. que se, se tendrán, tendrán que convivir ambos, ambos, uh, ambas maneras de verlo. Sí, pero eh, lo que quiero decir es que nosotros no podemos ilusionar a ellos con palabras. Eh, ellos tienen que estar ilusionado con lo que enseñamos dentro del campo y con uh -huh. que sumamos. Y los objetivos al final, pues, si consigamos el objetivo al final, todos van a celebrar. Y eso es lo que queremos. Hay cierto paralelismo alguna similitud Entre el, el Valencia de este año y el, y el Atlético de Madrid Diego, si lo has preguntado a tus a los compañeros Que últimamente han venido esta semana en sala de prensa Tanto al Alcácer como como a Orban Incluso a, a Enzo eh, ¿Tú ves algún tipo de paralelismo Entre el Atleti y, y el Valencia? Yo creo que es, es un equipo Somos diferentes ¿eh? Yo creo que por jugadores Por características Cada equipo tiene su característica Tiene su forma de jugar Yo creo que el año pasado el Atlético de Madrid tenía eh, unos jugadores que, que le hacían bien jugar de la manera que jugaba Y este año ha intentado fichar jugadores que, para seguir el mismo planteamiento de juego Y nosotros pues tenemos equipo, tenemos un equipo con jugadores jóvenes, rápidos, con físico muy potentes Eh, con, con una calidad increíble entonces podemos mezclar mucho, mucho estilo de juego tanto un juego directo como un juego más combinativo y eso yo creo que es lo que pienso yo de nuestro equipo con respecto al rival no puedo decir porque yo no no trabajo ahí, no sé lo que va a pasar pero con respecto a nosotros yo creo que tenemos eh, un equipo que, que se puede mezclar en varios varios estilos de juego ¿Es una final lo del, lo del domingo en el Calderón, Diego? ¿Una final por el tercer no. puesto o no es una final? Entonces, no, no raja. es una final. No es una mucho. final porque es eh, lo mismo que, que pasó contra el Sevilla. No te vale de nada más ganar del Sevilla, no te puedes perder la, la jornada jornada siguiente porque si tú pierdes y el Sevilla gana, pues ya vuelve lo mismo que había pasado un dos semanas anterior. Entonces yo creo que hay que seguir, hay que seguir como ha dicho... Su compañero que es entrenar, entrenar y, y intentar mejorar y sumando, y al final pues ver, yo creo que al final es cuando se juega una final de Champions, una final de Copa en una liga tan, tan disputada eh, son 38 jornadas de, de mucha competición de mucha pelea de mucho esfuerzo físico para que haga eh, para que posamos, podamos tener el objetivo cumplido al final de temporada eh, Atlético de Madrid el domingo sin Griezmann y sin Miranda Valencia lo más normal sin Odamendi, ¿quién sale perdiendo más? Bueno, yo hablo por, por nosotros uh -huh. eh, Nico es un jugador importante es un jugador que, que está en una línea muy buena es un jugador que ha, ha despertado eh, el interés de mucha gente por, por su nivel aquí en el Valencia y seguramente es jugador muy importante para nosotros eh, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona su tobillo y, y al final el míster tomará su decisión de, de tener o no y bueno pues tenemos si no puede jugar Nico pues tenemos jugadores que, que cuando entra pues entra en una línea muy buena, muy positiva que es Lucas y, y Verso y vamos bueno, nada tenemos plantilla suficiente para para poder a ir a ir y competir en un alto nivel el Atlético de Madrid llega un punto por delante del Valencia, sin embargo la sensación general a lo mejor no en el vestuario, ahora me lo confirmarás es que la dinámica del Valencia ahora mismo es un poco mejor que la del Atlético de Madrid Bueno, pero eso son cosas que, que se dicen ¿no? uh -huh. nosotros eh, vamos a lo nuestro centrado, trabajando lo que tenemos que trabajar, mejorando porque como siempre he dicho tenemos un margen de, de mejora muy grande Y, y vamos y vamos seguiendo nuestro camino eh, Lo de ser un punto más, un punto menos O de estar en la tercera plaza Nos da igual Nosotros a partir del momento que se acabe el partido del Atlético de Madrid Ya pensaremos en el próximo partido Porque queremos sumar eh, todos los partidos posibles El Canadá es un estadio complicado ¿eh? Sí, es un estadio que, que tiene mucha presión eh, Aún más con un equipo como el Atlético de Madrid Que, que es el actual campeón de Liga igual que nosotros en el Mestalla también somos muy fuertes y bueno, por eso creo que va a ser un partido muy atractivo y muy bonito. Hablaba Salvantes mi compañero del balón parado Eh, en la primera, en el partido de la primera vuelta, eh, no solo neutralizasteis todo el balón parado del Atlético sino que además en ataque el Valencia sacó ventaja del suyo porque marcó el gol de, de Nico Tamendi de Körner imagino que lógicamente eh, esta semana también el balón parado os va a centrar muchos minutos de trabajo. Sí, pero igual que nosotros a ellos también porque nosotros también tenemos un, un poderío bastante fuerte eh, yo creo que hoy el balón parado en todos los equipos es un factor importante porque todos los equipos trabajan balón parado y es un momento en que un equipo puede hacer eh, daño a, al otro y, y nada, tanto nosotros como ellos vamos tener nuestras armas para, para poder sacar eh, este partido adelante volviendo a Otamendi, Diego, yo creo que tú como portero eres el más idóneo para juzgar probablemente a los centrales o a los compañeros de la línea de defensiva porque los tienes de delante. ¿Hasta qué punto es Otamendi importante en este en este equipo y hasta qué punto tú has jugado con un central similar en, en tu carrera? O Nico es uno de los mejores con los que tú has, eh, has jugado. Mira, yo he jugado con muchos centrales. Nico es un jugador muy bueno, es un central muy bueno, junto que también que Mustafa también es un jugador muy bueno. Eh, yo creo que los dos Eh, se combinan bastante Lucas también, yo creo que es un jugador muy bueno y Rubén cuando ha tenido su oportunidad también ha tenido eh, ha ido bien, así que yo creo que tenemos cuatro centrales que nos dan muchas garantías eh, está claro que Nico tiene más minutos porque está jugando más y, y Mustafi también, pero siempre cuando hemos necesitado a Lucas o a Verso en un partido de liga pues hemos hemos tenido y hemos sacado cosas buenas de ellos entonces así que yo he jugado con muchos centrales buenos uh -huh. y está claro que los centrales que tenemos aquí en el Valencia son, son de los buenos Es una de las claves del Valencia de, de esta temporada lo que explica el buen rendimiento del equipo que este año contigo detrás delante hay, hay digamos un, un escudo que en otras temporadas no, no lo ha habido no solo por Nico o Mustafi sino por el momento de, de Gaia el momento también de de barragán Y cuando interpretamos los medios y probablemente también los aficionados que esta semana al nuestro también de visitar un feudo tan complicado como el Calderón, ¿ese escudo tiene una brecha? ¿Estamos generando una alarma excesiva o, o no? Bueno, eso va a depender del resultado del, del domingo. <risa> si perdemos, vosotros vais a decir que hay una brecha. Si ganamos, <risa> vos decir que no hay. Yo creo que al final, pues los jugadores, eh, nosotros este año desde la pretemporada trabajamos en la parte defensiva, pero no solo con los de atrás los de adelante, los del medio entonces, es un conjunto eh, no se puede aguantar sí. un partido con cuatro jugadores atrás defendiendo todo el tiempo, entonces tenemos a Javi Fuego que hace un trabajo espectacular tenemos a Dani, tenemos a Enzo tenemos a los delanteros también que nos ayudan entonces, cuando hablamos de sistema defensivo está claro que se pone más en evidencia los centrales y, y la gente de atrás, pero yo creo que esta temporada la diferencia es que estamos todos marcando Y tenemos eh, ganas para coger el balón y, y atacar. Y cuando tiene este tipo de, de brillo en los ojos, de querer recuperar rápido el balón, yo creo que es importante para todo el equipo, porque es el equipo que sale ganador y los de atrás pues que, que se sale bien, porque cuanto menos balón llegue, mejor para nosotros. Hay otro nombre clave en esta ...en esta temporada... ...que es el de Pablo Piatti... ...no sé si coincidiste con él... ...en, Mería, en Almería... sí Almería... Sí, sí, sí. ...tú conocías, eso, al, conocías al Piatti del... ...del Almería... ...yo lo veía sí, jugar en Almería... No ...y pensaba que era un futbolista... ...para un equipo superior... No, no. ...ha explotado este año... Eh, es? ...Diego lo ves más a gusto... ...lo ves mejor... Eh, ¿Tú qué lo conoces? Mira, eh, ¿Cómo lo explicas? En el fútbol hay, hay un... Eh, nosotros, yo yo veo de una manera el fútbol que está bien, que hoy eh, eh, hoy el Valencia está mucho más en evidencia que otros años, eh, por todo el tema que ha pasado de, de la venta, de todo, de los fichajes... Y cuando se hace una buena temporada, los jugadores se quedan más en evidencia. Yo yo conocí a Piate desde cuando jugaba en Almería y, y cuando jugábamos junto con Negredo. Entonces jugaba yo, Piate y Negredo. Uh -huh. Y he visto a Negredo hacer 19 goles. Y creo que he visto a Piate dando 15 asistencias a Negredo. Así que yo he visto a Piate marcar muchos goles. y Yo he visto a un Piate... Claro, eh, cada jugador tiene su tiempo también de adaptación. Es un club completamente diferente a la Almería del Valencia. Y cada uno pues intenta a adaptarse lo más rápido y, y este año pues Piat está saliendo bien yo creo que es un jugador que trabaja bastante fuerte tiene una personalidad bastante fuerte y, y lo está mereciendo lo que está pasando con su trabajo juntamente con los otros que también eh, hacen parte de, de la delantera como Rodrigo también como Rodrigo de Pou, como Negredo uh -huh. pero está claro que por conocer más a Piat y a Negredo sé del, de lo que puede rendir Cerramos ya Diego ¿Te atreves con un resultado para el domingo? No, como ganamos ya me quedo contento. Fantástico, yo también lo firmo. Pues ya está. <risas> Diego Alves, ha sido un gusto charlar contigo un buen rato y compartir un rato de radio aquí en Spots, Donatasendit, en la 97.7 Radio. Eh, te deseo que siga todo como ahora y mucho mejor. Y gracias. lo demás llega por añadidura. Y, y felicidades de nuevo por la convocatoria, por la selección. Pues muchas gracias. Un placer. Eh, podríamos haber hecho eso antes, pero <risas> a lo mejor no, no nos conocemos tanto para tener este tipo de... De libertad, pero bueno, ya contento por, por hacer parte de esa entrevista. Gracias. Gracias a Diego Alvesportel del Valencia Club de Fútbol. Última pausa y todo ya, pero a tanca el programa. Venga.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 si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 Nit, el teu equip, la teua ràdio. 12.55, xerrada deliciosa, em diu amb l'esportista i amb la persona, que jo crec que eh, ens ha desvelat una miqueta més com és el porter del València Club de Futbol. Eh, el domenche está perdido el cadelón, lógicamente. Y, a base de trancar, ya prefieran que tenéis unos minutets, anemos a viajar fins a Madrid. Um, un buen amigo y buen compañero que conéis de primera mano actualidad del conjunto, tal a ser. Frank en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿el Atleti cómo llega? Porque sabemos que dos bajas seguras, Miranda y Griezmann. Sabemos que, por lo que tú y yo ya hablamos ayer, y le explicaba yo anoche mismo a mis oyentes, eh, si que al 99% va a estar. La gran duda es, Jiménez, ¿cómo está el uruguayo? Bueno, pues eh, ha entrado bastante bien, la verdad, ha sorprendido hoy eh, el buen estado, el Cholo va a apostar por esa defensa eh, según apunta todo mañana, eh, con, con Godín y Jiménez, defensa 100% uruguaya, Miranda no está... Y bueno, se sabe que más o menos esa pareja yo creo que ha buenos réditos también a Madrid, porque son dos hombres que ya saben lo que es jugar juntos en la selección y que se compenetran muy bien en esa especie de ten con ten que tienen de veterano y joven, con lo cual eh, ahora mismo te diría incluso que es más probable que mañana se actuar Jiménez, que sí que irá, que está llegando, o sea que físicamente está bien pero que no es muy del agrado del Cholo porque sus últimas actuaciones no han sido buenas, así que mañana yo creo que se especula con que pueda Jesús Gámez incluso jugar en la izquierda pierna cambiada. ¿Gámez a pierna cambiada? O sea que siquiera, por lo que veo, no le está agradando nada al Cholo. No, no está convenciendo porque es un hombre muy regular y además esa irregularidad eh, añade que ha tenido momentos de muy poca inteligencia en ciertos partidos claves y en ciertos momentos claves que casi siempre le han costado puntos al Atlético de Madrid. Una expulsión en Anoeta, en aquella derrota que fue la primera Liga del Atlético, no estuvo nada allí en el partido de Leverkusen en donde prácticamente su lesión fue un alivio más que una eh, un contratiempo porque porque todo el mundo pedía ritos el cambio en esa banda y como digo está siendo probablemente de los fichajes que han venido este año al Atlético de Madrid el que menos está convenciendo a la dirección técnica hasta el punto como digo de que mañana es muy probable que aunque está recuperado no vaya a ser de inicio. Bueno, pues eso de cara al domingo ya sabemos que si sí que irá sí, pero como si no y y que Jiménez tiene visos de que si sí, por lo tanto las bajas del Atlético se quedan eh, para el domingo para a, el eh, partido a las 9 de la noche en eh, Griezmann y en Miranda. Del resto dinámicas, eh, parece que el Atlético pues no sé, como que parece que está un poquito más eh, enturbiado al ambiente este año y es que no todos los años se puede hacer una campaña como la como la pasada. Fran es cierto que yo creo que, bueno, pues el agravio comparativo es grande cuando vienes de ganar la Liga y de hacer una buena temporada como la anterior, uh -huh. pero es verdad que muchos se aferran a que el bache del año pasado fue parecido, por estas fechas también, con, con derrotas. Recuerdo una en Almería, por ejemplo, especialmente sonrojante, a otra con Osasuna que terminó descendiendo, y parece que más o menos la planificación este año en lo físico iba también a tener eh, un cierto bajón de nivel en el mes de febrero-marzo. También es cierto que para, para el optimismo del Atlético de Madrid eh, mañana se juega en casa, que yo creo que para, para el equipo es muy importante porque el Atlético baja mucho fuera de casa pero en casa sí sigue yo creo que dando visos de ser el equipo sólido que era, que era el año pasado, con lo cual Eh, quizá al, al momento del, de forma del equipo que es evidente que no es el mejor y yo creo que eh, por bastante diferencia eh, se se bueno pues palió en cierto modo con que mañana se juega en casa se juega en el Calderón mañana no, domingo y el, el domingo, <risas> perdón y, y bueno, pues yo creo que eh, ahí sí que hemos visto muy pocos partidos en los que el Atlético de Madrid se desenchuga eh, para acabar muy rápido, Fran eh, ¿qué se va a encontrar el Valencia a nivel de, de, de Atlético? quiero decir ¿empieza a ver el Atlético al Valencia con un poquito de, eh, de cautela porque ya lo tiene a un punto? ¿o o piensa que el Valencia eh, eh, su pelea se centra entre los cuatro primeros y a lo mejor no va a inquietar mucho esa tercera plaza. No, no, sin duda vano lo que, que el Atlético de Madrid, bueno, lo ha hecho el Cholo muchas veces, eh, en la liga del Atlético es la de Valencia, y la del Sevilla. Y se está demostrando que no lo dice con la boca pequeña. Son dos equipos que, sobre todo este año en Valencia, y lo vimos en el partido, bueno, en la exuberancia que demostró en la ida, es un rival, sin duda, con creces para un Atlético, que va con muchas reservas al domingo, sabiendo que va a ser un partido a cara de perro y que perfectamente le puede dar un susto. Perfecto. Pues vamos en el Calderón el domingo. Fran, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Y a mesa mes, o Raúl García, que es seguro y el terror García o Torres o Mandzukic. Ja volen qui jugar. Senyors, acabas pos 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts Benvinguts a la Via Láctea.